El sol joven y fuerte ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla La luna se tinieblas por campiña lejana El aire vuela pan nuevo el pueblo se de pereza ha llegado la mañana A la Al amanecer con un beso blanco yo te desperté La noche llegó, la noche llegó, porque la montaña se atragó al sol, y en la montaña